es cuando puede volver otra vez la luz Estás entrando en el espacio en blanco puerta a nuevas dimensiones de la existencia una nueva perspectiva sobre la realidad espacio en blanco blanco blanco una producción escrita y dirigida Miguel Blanco Hola, buenas noches, aquí estamos ya llegamos, este es el espacio en blanco 60 minutos nos esperan ...para tratar algunos de esos argumentos que a vosotros os gustan. Y al comienzo de esta nueva edición los saludos, la bienvenida y nuestra gratitud... ...por asistir puntualmente aquí en M80... ...a esta cita que tenemos todos los días de lunes a jueves. Y por culpa y gracias a vosotros seguimos leyendo cartas que nos habéis enviado... ...y entre todas ellas poco a poco vamos eligiendo temas y personajes importantes. a propósito, en dos días uno de los personajes más impactantes del espacio en blanco, Antón Ponce de León, eh, jueves en directo, estará con nosotros en una emisión que no os debéis de perder. Ya veréis que será interesante. Y hoy otro personaje de lujo. ¿Os acordáis de Ami, el niño de las estrellas? Un libro, una historia que impactó a millones de seres en todo este planeta nuestro su autor Enrique Barrios y él precisamente es nuestro invitado esta noche, nos lo pedíais en muchas vuestras cartas y esta noche aquí está el autor de Ami El Niño de las Estrellas, una historia curiosa que os queremos contar y ya solo nos queda presentar a nuestro primer invitado Enrique Barrios, buenas noches buenas noches, presentar saludarte, ¿cómo estás? bien Bien, bienvenido a España y al Espacio en Blanco Muchas gracias Miguel Dicen que eres un hombre muy importante Bueno, todos somos importantes Solo que ya, habemos algunos que nos toca estar en un punto más visible que, que otros Nos toca, os toca, perdón Sí, te eh, toca a ti también No, no, no, no, no. quería decirlo en tu caso, luego quizás nos vas a explicar eso de nos toca Porque parece que detrás de esa pequeña afirmación hay un montón de sabiduría o conocimiento, ¿no? Puede ser Decir que Enrique es el autor de A el niño de las estrellas A mi regresa, ese otro título que ha sacado A mi regresa, a mi, a mi perlita. perlita El maravilloso mundo de la magia Sí, el mensaje acuariano, cuentos de amor estrellas y almas gemelas Maravilla Tú te imaginabas, lo comentábamos aquí en España Bueno, pues el libro no se ha hecho nada de publicidad acerca de él y Sin embargo, es algo que desaparece de las librerías en cuanto llega me ¿Te dijeron. imaginabas que pudiera ser así? Sí, me lo, me lo dijeron antes de que antes de que yo escribiera ¿Te lo dijeron antes de que tú lo escribieras? Sí ¿Sí? sí Un libro que han vendido o se ha vendido 500.000 ejemplares o son ya ya? Eh, 500.000 ejemplares En todo el mundo En el mundo hispano En el mundo hispano sí. Está traducido a 6 idiomas sí. sí, qué curioso, ¿verdad? Tú te lo, bueno, te lo dejaron Después pues. te cuento cómo fue eso Bien, cuéntame algo de ti ¿Dónde naciste? En Santiago de Chile Tus padres eran, para que tengan una mínimaografía Que no tenían ni tiempo de mirar porque estamos como locos Tus padres eran de diferente bueno, nacionalidad, ¿no? Sí, mi padre de, por el lado de Colombia, Venezuela, por ahí Sí La frontera ¿Viviste en Caracas mucho tiempo? En Caracas, 19 años, sí. Tienes medio pinta de indio, ¿no? ¿Eres medio indio? <risa> sí, creo que tengo algo de sangre araucana, mapuche. Sí. sí. ¿Y dónde viviste? Cuéntanos mínimamente datos de tu vida. ¿Qué hiciste? ¿Por dónde fuiste? Este, bueno, eh, comencé siendo un buscador de lo que yo llamaba la verdad. Quería respuestas. Me preguntaba para qué estaba viviendo, cuál era el sentido de la existencia estudiaste algo en la universidad y esas cosas después o... sí llegué a estudiar medicina pero no terminé no, no me después me descubrí que la vocación de sanar o de ayudar eh, tenía que eh, canalizarla hacia no hacia el cuerpo sino hacia el alma yeah. y bueno pues bueno, es más o menos lo que estoy haciendo ¡Oh no! ¡Eliot! ¿Qué? ¡Eliot! me he enseñado a hablar Ahora ya sabe hablar Elliot. Mira lo que se ha traído Elliot. aquí el perrito ¿Para qué querrá todo esto? Ete, ¿puedes decirlo? ¿Puedes decir Ete? Ete Ete Ete, Ete, Ete Qué bueno Qué bueno Deberías devolverle su dignidad Esto es la cosa más ridícula que he visto en mi vida Teléfono ¿Teléfono? ha dicho teléfono? ha dicho teléfono? ¿No entiendes lo que está diciendo? ¡Has dicho teléfono! Permítanos que te contemos una historia Érase una vez un niño llamado, digamos llamado como tú Que un buen día se encontró con un habitante de las estrellas Y cambió su mundo Es solo un cuento el tema de un libro de apariencia infantil que sin embargo se está vendiendo a millones por todo el planeta un libro que quizá está provocando una auténtica revolución en las conciencias su título Annie, el niño de las estrellas un personaje de ficción que tal vez puede hacerse realidad dentro de nosotros Ahí está, esa historia de ficción era E.T., un pequeño extraterrestre que llega a nuestro planeta... ...que servía un poco para ilustrar este libro. Eh, yo no sé por dónde empezar, Enrique. No sé si preguntarte la historia del libro. En ocho días lo escribiste y te dijeron que se iba a vender muy bien. Sí, sí. ¿Quién te lo... eh... Bueno, ¿cómo empezó la historia? Porque tú antes escribías. No, no, no. Este, a mí me me pusieron a escribir eh, a partir de, de una experiencia que yo tuve en 1984... ¿Te pusieron a escribir quién? ¿O quién es? Yo diría, para sim simplificar todo, Dios. ¿Para simplificar todo? ¿Si no llegas a simplificar? <risa> claro, este... para simplificar, porque si yo digo un extraterrestre, eso es más complicado, más impactante. Si digo Dios, es más sencillo. No, porque mucha gente tiene experiencias con Dios. Sí. ¿Tuviste una experiencia con Él o... Con Dios, sí. Cuéntanos como si quieres contarnos. No, sí, sí. Este... Bueno, este primero yo debo contarte, no lo que te iba diciendo, que fui un buscador de la verdad desde muy chico. Mm. Y así fue como a, a lo largo de mi vida fui asistiendo a gurúes, eh, leyendo libros de la India, de, de todos lados. ¿Siguiste el camino del conocimiento típico de, de la India? Del buscador. y yeah. Sí, no, también en el cristianismo, lo, lo examinaba con lupa, sí. todo lo que había dicho Jesús, el Antiguo Testamento, todo. Buscando la verdad, buscando la respuesta. Y este asistía de, después me quedé anclado con un maestro en Venezuela durante 19 años. Maestro de qué? Cuarto camino, enseñanza Bulgiev. Sí. Sí. Y este, pero de, pasó el tiempo y no yo no llegaba a nada. Solo a darme cuenta de que era mecánico que yo, que yo este vivía durmiendo, tal como dice la Enseñanza Bulgiev. Uh -huh. Mhm. mientras tanto que hacías? trabajado en algún sitio. Y, y para como, como a mí lo que me interesaba era la búsqueda de la verdad eh la parte material no la no, no le daba mucha importancia yo. Entonces, llegué a cuando descubrí que podía ganarme la vida fácilmente con la artesanía, me dediqué a eso. Ya, a esa artesanía. Eh, Pero la... sobrevivir sobrevivir y tener eh, cómo estudiar, ¿no es cierto? Buscar. Ya, la vendía en los mercadillos, quizá o sí, sí, sí. Y en eso estaba cuando bueno, este, a los 39 años de edad todavía no encontraba nada, solo buscar y buscar y tenía todo como un puzzle en el cual no se forma ninguna figura, no, estaba lleno de confusión. Y este un día de eso le hice una, una plegaria a Dios, le pedí que llenara mi vida con su presencia, y a los pocos días, en, en un paisaje en la costa central de Chile, tuve una experiencia con Dios. Eh, una experiencia que no debe haber durado más de siete o 10 segundos, pero en ella yo comprendí todo lo que escribo ahora. Se me armó el puzzle, comprendí para qué estaba en el mundo, para qué era, cuál es el sentido de la existencia, qué pasa en este planeta, cuál es es decir, todo lo que lo que, esto, lo que he escrito. Ya. ¿Cómo fue esa experiencia? Si contar, ¿Qué te pasó? ¿Viste un platillo volante, bajo no, un extraterrestre? Nada, nada. Este, de repente miré el cielo, las, las nubes, las gaviotas que pasaban, el color del mar, del mar, y comprendí que Dios existía, y que Dios era amor. En fin, este para, para entender todo lo que yo comprendí en esos momentos hay que leer los libros, ahí está todo. Solo este no no este, no me encontré con toda la temática del libro a mí en el sentido de, de lo que tiene que ver con los extraterrestres, porque eso vino después, eso vino más adelante. En otra experiencia. En otra mmm, en otro con, mmm, contacto en ustedes. otra <risa> En otra inspiración, más bien. Ya. ¿La quieres contar? Eh sí, cuenta. Bueno, yo comprendo eh, este primero en el 84 que, ¿cuál es Viste todo lo que escribo, ¿no es cierto?, de, excepto la parte extraterrestre. Y entre lo, entre lo que comprendo también veo que hay un plan cósmico, un plan divino para, para la evolución de este planeta y que eh, dentro de ese plan se me acaba de de decir que yo también participo y que debo dedicar mi vida a contribuir para el crecimiento de, de la conciencia y de los conocimientos eh, que nos van a ayudar al, al cambio de, de la humanidad, ¿no es cierto? Y entonces me pongo a escribir el, el primer libro, el mensaje acuariano. Yo sabía ya, ahí fue cuando me dijeron que yo iba a escribir, y que lo que yo iba a escribir iba a ser traducido a todos los idiomas, que iba a llegar a todo el mundo, no porque yo fuese muy brillante, sino porque, como te dije, yo yo estaba ya dentro de un plan divino en el cual habían participando o seres superiores, todo, todo provenía de Dios, pero entre Dios y nosotros hay otros seres. Que ellos iban a apoyar todo lo que yo escribiese, que me iban a inspirar cuando escribiese, que una vez que los libros apareciesen, ellos iban a tocar, a inspirar a otras personas para que los difundiesen. En fin, que es toda una siembra de luz. Por eso yo sabía que esto que está ocurriendo ahora, desde antes de escribir nada, Pero cuando comienzo a escribir el mensaje acuareano veo que no... Eh, este libro no tiene las características de difusión masiva que yo había visualizado. Entonces comencé a buscar otra fórmula distinta al mensaje acuareano para llegar a la masa, masivamente. Y ahí surgió Ami, ah, el niño de las estrellas. El 17 de agosto del, del año siguiente, del 85, aparece en la región central eh, un ovni, una, un objeto volador no identificado... Hmm este que se quedó allí durante cuatro horas en el cielo más o menos 17 de agosto del 85 sí, en sí. en qué lugar en la región central de Chile sí de Chile sí este era un, un objeto muy grande porque eh, a los aviones de la Fuerza Aérea subieron para ver si acercándose más podían distinguir más detalles de este objeto pero no siempre se veía del mismo tamaño esto quería decir que era algo muy grande que estaba muy lejos, o sea, fuera de la atmósfera. Uh -huh. ¿Tú lo estabas viendo ese objeto? Estaba allí, todo el mundo lo veía. Sí. Eh, lo, lo filmó la televisión, los noticieros, lo, los periódicos. Los periódicos del 18 de agosto del 85 lo, lo muestran en la portada. Uh -huh. este Bueno, estando ese objeto allí, en esos, en esos momentos, a mí se me, se me ocurre la idea de, de tomar el, la, la imagen de un niño viniendo de las estrellas, para transmitir estos conocimientos que yo había recibido antes, por vía interior, provenientes de Dios. Y ahí empieza la historia. De ahí sí. En ocho días ya queda listo el libro. ¿Estás cómodo, Enrique? Sí. ¿Estás, ¿Estás bien, no? Sí. Puedes beber un poquito de agua si quieres. Yo no sé, intuyo que, aunque vamos a tener tiempo después de hablarlo más profundamente que detrás de todo esto hay, hay mucho más de lo que aparentemente se cuenta. La gente que ha leído a mí que supongo que será mucha, y seguramente a partir de ahora va a ser mucha más, eh, no sé si se preguntará si hay aquí algo de autobiográfico de ti. Este tal Pedrito, el niño que está ahí en la playa, ¿no será Enrique cuando era pequeñito? Bueno, eso es lo que más me preguntan. Mm. Si... Supongo. ¿Te te claro, te claro. Si este, me lo acaban de preguntar acá mismo, ¿no? Sí. Eh, si hay algo de, de de autobiográfico en este en lo que yo escribo. Yo le he respondido que tal vez no en tercera dimensión, pero sí en cuarta. Eh, es difícil eh, expresar en esta tercera dimensión cosas que son que van más allá, ¿eh? Te a, dicho mí nuestra... me, a mí me cuesta mucho. Ya, te he dicho que nuestra gente está acostumbrada a este tipo de lenguajes. Bueno, mejor puedes todavía. Explicarlo de la forma que lo sientas o que quieras. Bueno, bueno este, este, me pongo a escribir el libro A mi el niño de las estrellas. Y como estaba ese objeto allí, yo se me viene la idea de, del niño extraterrestre. Eh, cuando ya comienzo a escribirlo me doy cuenta que un niño normal de la Tierra le tendría que preguntar a un un niño de las estrellas las preguntas clásicas, ¿no es cierto? Uh -huh. Porque ustedes no se hacen visibles pasivamente, ¿por qué no nos ayudan a salvar el mundo, etcétera? Entonces me veo eh, en la dificultad de tener que responder cosas que yo jamás he estudiado, porque si bien es cierto que yo estudiaba todo lo que es esoterismo, nunca me había metido en la temática extraterrestre, porque no Eh, no no. En, en aquel momento no encontré ninguna senda hacia la, la, la, la temática extraterrestre que además no me interesaba mucho entonces eh, bueno dije yo como est esto es cosa de como esto es un libro de ficción, no importa lo que yo responda tal, a mí lo que me interesa es transmitir la, la enseñanza del amor, lo que se me pidió que transmitiese no es cierto que la verdadera esencia de dios que es amor el cambio que se avecina, lo, lo que te, tenemos que hacer para cambiar nuestra mentalidad, nuestra conciencia, etc. Me, eso era lo que me interesaba a mí. Y, y lo, la temática extraterrestre era secundaria. Entonces me pongo a inventar cosas, según yo. Uh -huh. Inventar respuestas eh, y las pongo en labios de Ami. Yeah. Lo que me, vi, me vino a mí, eh, a compro, eh, digamos, a mostrar que lo que yo estaba escribiendo... Era tenía una base real fue cuando el libro aparece y y grupos de contacto y de estudios extraterrestres se acercan para decirme que todo lo que yo he escrito es verdad que ellos tienen otras fuentes de información otros contactos otros mensajes y que todo es coincidente uh -huh. entonces eh me me dicen que yo he sido contactado por extraterrestres a mí me dio risa al principio porque yo me había sentido contactado pero por dios ya yeah. no entonces con, eso sí te sientes contactado con, con eso sí, <coughs> sin sin ninguna duda sí ¿no? si no no si no habría pasado todo lo que ha pasado que y, y además yo lo vime y, y tengo testigos de toda la gente que vivía donde yo vivía que este creyeron que yo me había vuelto loco porque les empiezo a decir que yo iba a tener gran éxito con con libros que iba a escribir y, y todavía no escribía nada uh -huh. entonces ese es un conocimiento que yo recibí bueno yo digo viene de dios no Ya. No tengo otra forma de explicarlo eh, ¿No has tenido contactos con, con seres de luz? Eh, sí, sí sí Que pudieran ser extraterrestres, a lo mejor aunque tú no sepas Yo no sé, no sé si extraterrestres, para mí son más que extraterrestres son Porque los extraterrestres necesitan una nave para llegar acá uh -huh. según, ya... según a mí, no tanto una nave, según uno que cuentas en el libro Puede ser otra forma Y hay otros que no necesitan naves Ya Y que se puede manifestar eh, como luz o puede, uno puede visualizarlos sí. y sobre todo recibir su energía a mí mismo con el tiempo me acostumbré ya a primero a, acepté que había una intervención extraterrestre sí. eh, cuando, eh, telepática tal vez no sí. eh, en la transmisión de conocimientos sí. eh, acerca de las naves tal vez telepáticas o tal vez de cuarta dimensión o tal vez las dos cosas juntas cierto. Sí. Uh -huh. Eh, eh Pero más adelante me eh, Como que fui identificando al personaje Ami Al personaje Ami como un ser Como un, como una fuente de, de una luz muy especial no Y se me dijo Algunos videntes me dijeron que Ami era como un nuevo maestro Que había entrado al al espectro Espiritual de la humanidad Con una misión importantísima Sobre todo para el futuro Que tiene que ver con la construcción de un mundo nuevo Ajá uh -huh. Y este que yo soy su... bueno, su primer canal, por así decirlo, en la Tierra. Y al principio yo escuchaba todas esas historias que me decían, eh, iluminados, videntes. Eh, un poco... de una manera un poco reticente, pero con el tiempo fui acostumbrándome a percibir, a, a, a diferenciar esa energía a mi que yo le llamo... Ahora sí, ya. la energía Tenemos dos minutos antes de una pausa que tenemos que hacer, luego vamos a tener tiempo de entrar más profundamente, digamos, en la filosofía o el mensaje de Ami, pero el hecho de que se vendieran tantos libros, de que de repente te hayas hecho un personaje famoso, de que llegues a España y hay un montón de gente aquí en el estudio que ha venido solamente por verte, ¿te ha afectado en algo? Y además el dinero que eso supongo que te habrá, te habrá dado, te ha cambiado te ha hecho ver las cosas de otra forma eh, eh, claro, me, me, me reafirma en lo que yo vi en un momento al principio, hmm. porque después de haber tenido esa experiencia con Dios eh, que fue como una, como dentro de una expansión de conciencia, como entrar eh, en una nube de luz y ver todo claramente hacia el futuro incluso eh, después de esa experiencia uno vuelve a su mentalidad normal y recordando aquello que vio y uno se, yo me preguntaba ¿no, si no, no me habría vuelto loco no supongo, sí, claro Incluso la gente, estos amigos que me escuchaban esos delirios eh, Llegaron a pensar que yo estaba medio loco Y de repente yo mismo me preguntaba Pero por otro lado veía que había sido tan fuerte, tan, tan vivido todo eso Entonces el hecho de que se produzcan las cosas que yo visualicé Me indican que no, que no fue un delirio Que que si esto es verdad, lo que yo vi, eh, todo lo demás es verdad O sea que estamos en todo lo que escribí ya está. Es decir que estamos antes en un momento muy importante de de, la, de toda la historia de este planeta. ya No me has respuesta a lo que te preguntaba. ¿Te sí. ha cambiado el hecho del dinero, el hecho de la fama, el hecho de que te lleven y te traigan a sitios? Este, no sé si me ha cambiado, ¿no? Yo me siento... En, en, no sé ¿Te ha cambiado a ti que ser quien eres? A, a mí como no me ven... A, ti te ven para a mí, mí no me ven tampoco mucho. <risa> la gente que fue a la feria del libro hoy me vio, pero... Eh, sí. En general es... es algo... Además, yo no soy tan famoso como tú, ni, ni soy famoso, o sea que... No, en España eres muy famoso... Eh, bueno, no, no creo que me haya cambiado mucho, no unos unos eh, digamos tengo muy claro que lo importante es servir servir a dios, servir a la humanidad, que la vida es corta, eso lo tengo muy claro y que y, y lo demás es vanidad, no es cierto no que no no, no, es, no es realmente importante para mí lo importante es que el mundo cambie ¿Tú crees que hay un plan claro un plan previsto sí sí de qué forma quién lo ha preparado, porque pienso que dios es todo todo parte de dios ahora de, Este, ya dije que entre Dios y nosotros hay otros seres, ¿no es cierto? Que pueden ser seres extraterrestres y también metros? y también extraterrestres, otros ¿Otro? otros más a, más arriba, más evolucionados que extraterrestres que son inmateriales, que que no necesitan naves para venir acá, espíritus o es, como espirituales, sí seres seres espirituales, sí, sí. maestros ascendidos, seres de luz. ¿Mm. Es, seres extraterrestres también, seres terrestres de gran evolución, otros de no tanta. ¿Mm. Pero hay todo un plan. Un plan divino que, que consiste en, en eh, que este mundo pase a, a convivir de otra forma, ¿no es cierto? ¿Tú crees que se está avanzando en ese plan? Yo creo que sí. Este, hay lo, lo más importante dentro de este plan en este momento es difusión de información, ¿no? que es la parte que a mí me toca. Difusión de información para, para que esta información tiene la finalidad de ayudar a un cambio interior en las personas, un cambio en el corazón, en la conciencia, en la mente. Uh -huh. Y también en el cuerpo. El cuerpo es otra cosa que hay que trabajarlo un poco más. Porque siempre se habla de estas cosas y se olvida un poco del cuerpo. Eh, bueno, este se, de, se trata de que cambiemos, eh, que vivamos más en armonía con principios y leyes universales, con las energías de la Tierra, del planeta, uh -huh. del universo, y que nos relacionemos de otra forma en, entre los habitantes de este mundo. Es ese sería la consecuencia de lo que pretende ese plan no claro y luego que haya un cambio bastante extendido en muchas personas muchísimas en millones, eh, como consecuencia de este cambio interno en millones de personas sobreviene un cambio en las estructuras políticas socioeconómicas etcétera, en, en el, a nivel planetario. Ya, yeah. en, en la segunda parte del programa vamos a hablar más de eso, porque aparentemente, a pesar de ese plan y de toda la hipotética ayuda, no se ve que haya demasiados cambios políticos, siga habiendo guerras, siga habiendo guerras más crueles, quizá que las de antes, más injustas, si es que eh, puede haber una guerra más injusta que otra, y siguen sucediendo muchas cosas extrañas que parece que están haciendo sentir que el hombre está absolutamente solo en este planeta, que Dios incluso, como dicen algunos filósofos, ha muerto, y nos ha dejado aquí de la mano. Bueno, yo no, no, no comparto ese punto de vista. yo Para mí es eh, es casi al revés. Eh, yo recuerdo que cuando yo tenía, qué sé yo, 17 años, eh, yo estaba espantado porque había guerra en Indochina, Alabama, Israel, el Medio Oriente, eh, eran conflictos extendidos. Para mí era muy evidente que venía el fin del mundo, pero hace 30 años. Uh -huh. Y ahora en este momento hay, hay uno solo grande, ¿no? Me parece que se ha avanzado. Eh, digamos, ya no está esa... esa... Esa violencia tan peligrosa entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Eh, hace 40 años acá había una guerra, ¿no? Ahora, está, ahora forman que prácticamente un solo país, los, los principales países de Europa. En fin, yo veo eh, señales de avance. Hay conceptos como la ecología. Eh, has apartado, ¿Se ha apartado de ti la idea de ese fin del mundo? ¿Lo ves más lejano? Lo veo... no la descarto todavía, por eso por eso siento que es muy importante trabajar... Trabajar para mí significa difundir, o sea, lo que estoy haciendo en este mismo eh, momento, ¿no? Sí. Eh, difundir todas estas cosas. Mm -hmm. Con eso quizás se pueda lograr cambiar las conciencias. Claro, es como es como una... Eh, ojalá se pueda provocar aludes de, de, de información que tiendan a hacer cambiar a mucha gente. Mm -hmm. ¿No? ¿Tú te has dado cuenta en este viaje, en estos viajes que estás haciendo por el mundo, de que cada vez hay más gente? Yo veo que sí, que hay todo un... Un despertar muy... Eh, en algunos países recién comienza, en otros está más avanzada la cosa. En Brasil, por ejemplo, uh -huh. vengo llegando de Brasil y es eh, mucho menos que acá en Europa, ¿no? El de, eh, menos que en España, el asunto de toda esto, la difusión de todo lo que significa New Age, Nueva Era, y todos todo estos conocimientos, uh -huh. pero se comienza, y muy, muy fuertemente... En Argentina también En Argentina ya estaba de antes Y en Chile también ¿En Chile también Sí ¿Venezuela, otros países que conozcas? Venezuela comienza ahora muy fuerte también Sí Tiene mucha energía Venezuela, Brasil, todos esos países tropicales uh -huh. O sea que eres optimista respecto al futuro Sí, soy optimista, pero no tan optimista como para decir Bueno, ahora me acuesto y me, y me, y me dedico a, a la pesca Ya, mientras que tienes optimismo, trabajas porque las cosas van a Claro, pues, así es Gracias Pero para continuar con esta historia Hay una introducción que ofrecen ya nuestros compañeros Muy sencillo Donde esté tu pensamiento Es donde estará tu cuerpo Más pronto o más tarde Estás aprendiendo a que sea pronto ¿Querías estar aislado Para reflexionar? Aquí estás Inténtalo otra vez Y concentra tu pensamiento En algo que siempre hayas amado Hay cosas que amo Pero no estoy seguro Adelante Yo estoy a tu lado Pensar Concentrar nuestra mente en un deseo Volar, quizá Y sentir cómo empezamos a elevarnos poco a poco entre las nubes Más alto aún Entre los cometas Flotando en el universo Dicen que la realidad que vivimos es la que imaginamos Y la imaginación es la más prodigiosa de las fuerzas No sigas escuchando No te va a gustar Porque lo que viene es maravilloso. Yo no sé, Enrique, si estás de acuerdo con eso que decíamos ahí en esa introducción. Completamente de acuerdo. y Nos hemos permitido el tomar una frase que tú dices aquí al principio, del libro que llama mucho la atención. En vez de escucharte, dices, no sigas leyendo. A ver, no siga leyendo, no le va a gustar. Lo que viene es maravilloso. Sí, digo, es una advertencia dirigida solamente a los adultos. A los mayores. Eh, no, no, adulto, digo yo, quiero decirte tal vez adulto de tenga alguna raíz con adulterar, ¿puede ser? Tal vez Eh, quiero decir, este, adulto, una persona que perdió ya el contacto con esa parte infantil, esa parte sana, con su esencia uh -huh. Pero hay personas que son mayores y que tienen muchos años, a lo mejor 90 Y tienen viva esa parte infantil, entonces todavía eso no, para mí no corresponde a, a lo que llamo allí adultos Ya yeah. Nos centramos en un libro, si quieres, ¿te parece? ¿Cómo no? En él hablas de... bueno, dices que lo escribiste todo en ocho días y que sabías que iba a ser un éxito. Sí. Eh, corresponde a una especie de plan que sentiste con esa experiencia que viviste en contacto con... Tú lo llamas Dios... Yo le llamo a Dios, sí. Uh -huh. Uh -huh. Eh, yo te, te, te trataba de sacar un poco... si Era un poco una historia autobiográfica. Si tú habías tenido algún tipo de experiencia o vivencia así... Dices que no tanto en el plano físico, que quizá en otros planos, sí. Así es, sí. Ya, ¿No te ocurrió nada cuando tenías ocho, ocho años? ¿No apareció un, un platillo volante en tu vida? No ¿Que recuerdo? yo recuerde? No, no. Creo que no. Porque si hubiera pas, aparecido algo, yo habría sido un niño un poco diferente. Pero no, era bast bastante normal... Mm. Jugaba con los demás chicos Era muy normal Ya Presentamos si quieres un poco en filosofía del libro Que no? es curiosa Hay un capítulo, el tercero dice No te preocupes sí. Algo que a mí me escribió un amigo desde, desde Desde un país sudamericano No recuerdo, Uruguay Me escribió una carta diciendo o sea, A lo porque había leído el libro O porque lo había descubierto él Curioso, ¿no? Que nuestro extraterrestre venga a enseñarnos Que no debemos de preocuparnos Así es. No te preocupes Pero Jesús también lo dijo, ¿eh? Sí Dijo, no sacan nada con... Pre o algo así este no vas a añadir un un codo a tu estatura preocupándote de que va a pasar mañana uh -huh. como diciendo vive el momento presente ya y es un poco lo que tú lo que trata de decir ese ami ese extraterrestre al niño no preocuparse sino ocuparse cuando llegue al el, el, el problema o el momento ¿no? ahí ocuparse sí tiene que en otras palabras vive el momento presente ya uh -huh. es un poco el problema o el, uno de los pecados de nuestra civilización estamos constantemente preocupados por cosas y sí, estamos que con... no van a llegar nunca que no están ahí no. Estamos como en el futuro imaginando cosas O en el pasado recordando uh -huh. Y pocas veces estamos acá, aquí y ahora viviendo uh -huh. Y bueno, es una una es una de las cosas que hay que ir modificando también yeah. Todo eso forma parte de ese plan, el ir cambiando ese tipo sí. de, de actitud Porque fíjate que amar Amar es algo que puede ser hecho solamente en el momento presente Es una, una vivencia que tú vas teniendo en un momento real, aquí y ahora Y se, como se nos pide que cambiemos que, que amemos no sabemos más y eh, no podemos amar desde desde el recuerdo ni desde la imaginación sino desde el presente ya por eso es importante eh, acostumbrarse un poco más a estar aquí y ahora uno de es no, los no, libros no. pues escriba cómo son las naves la forma incluso de trasladarse de un sitio a otro bueno eso yo para mí yo estaba te dije yo estaba metiéndome en ciencia ficción en fantasía y, y no me, no me preocupaba <risa> Yeah. De si era real o no, pensaba que no era real que eso era imaginación mía, eh, bueno, como te dije después de eh, los testimonios de mucha gente me, me indicaron que bueno, eh, hay mucho más que imaginación en todo lo que escribí uh -huh. incluso yo sabía que no había imaginación en todo lo que tiene que ver con transmisión de sabiduría, vamos a decirlo así no pero en la, en la parte de la temática extraterrestre sentía que no que esto había sido solamente un apoyo para transmitir lo a otro. Pero me sorprendí cuando vi que también esa parte, sino toda, no sé, eh, casi... Bueno, no, nunca le dijeron esto que usted escribió es falso, nunca. Ya, corresponde. Al contrario, todos los que, los que saben mucho más que yo de esta materia dicen que es verídico todo. Ya, según eso, los extraterrestres tienen una especie de plan, también los extraterrestres. Los, Dios y, y el plan lo... sentido todas esas entidades. Lo, lo claro, los, lo, van lo vamos ejecutando... Los hermanos superiores, los extraterrestres, algunos hermanos que estamos acá conscientemente... Dentro de ese plan, etcétera Me gustaría un poco centrarme en ese plan, quizá de avistamientos Que en alguna parte, en el capítulo 7 hablas de él eh, De repente la nave en la que va a mi Pedrito, Pedro Es una nave que es invisible Pero en un momento determinado el computador central de la nave Dice que tiene que hacerse visible para que un determinado individuo En Alaska, me parece que es sí, sí. Vea esa nave sí. Y de repente se enciende la nave y es visible ¿Está ocurriendo, tú crees que está ocurriendo eso? Avistamientos o presencia de parte de estos seres A los seres humanos para que se acostumbren Yo no bueno, sé, se yo, el, en el año, aparte de, del avistamiento ese que fue colectivo, que lo vio todo el mundo el 17 de agosto del 85 en Chile, eh, yo había tenido una, un avistamiento bastante impactante en el 62 en Chile. Eh, eh, fue una flotilla de unos 16, 17 objetos que iban en forma de V corta, de V, eh, delta, ¿no? Formación en delta. Eh, bastante grandes, del tamaño de una luna llena y, y un poco más grandes algunos ovalados, sí. Uh -huh. Y yo no sé si, si yo no hubiera jamás visto eso, si me habría metido con tanta soltura a escribir un libro como a mí, ¿no? uh -huh. Pero yo había visto una vez. Ya. ¿Nunca te ha, algún investigador te ha querido hacer algún estudio? Porque a lo mejor hay mucho más de lo que tú me recuerdas. Encantaría que me encantaría que me hipnotizaran un día porque yo sospecho que puede haber algo también. No lo digas muy alto, que tenemos mucha gente, e investigadores bueno, que lo pueden hacer en el programa. ¿En el programa? Gente que trabaja con nosotros que lo puede hacer enseguida. Bueno, yo estoy dispuesto ¿Te prestas? Bueno, pues igual algún día se lo contaremos Bueno eh, Si seguimos un poco viajando, de repente eh, a mí lleva a Pedro a la ciudad, al planeta Ofir Al planeta Ofir Cuéntanos un poco de su planeta, es un planeta curioso ¿eh? Es un planeta que, yo lo pongo como un ejemplo, la intención mi era mostrar eh, la clase de mundo que podemos nosotros construir Si hay un cambio en, nos en nosotros, ¿no? Uh -huh. No digo que vaya, vayamos a hacerlo de la noche a la mañana, pero sí es un objetivo hacia el cual ir apuntando o sea, un mundo sin fronteras, un mundo en el cual se conoce la ley, se practica la ley fundamental del universo. El otro día yo estuve en un colegio en Brasil, colegio religioso, mm. y les pregunté a los niños si sabían ellos cuál era la, la ley fundamental del universo, o o la energía más importante del universo, o la fuerza más importante, mm -hmm. y no, no supieron. Yeah. Porque eso, esto me muestra a mí que todavía no hay, hay un gran desconocimiento acerca del amor, Y de la importancia del amor esa es la ley fundamental del universo el amor sí Es Bien. dios es dios mismo uh -huh. no fi pasa un, cosas muy culpasada no pasan cosas muy curiosos, no la, nada se vende todas claro, cosas... ya, ya se llegó un eh, digamos que es como una familia en una familia nada, nada se vende nada se compra no o sea uh -huh. se compra digamos quiero decir que lo que se tiene dentro de la familia se compa se comparten nadie dentro de la familia va a comprarle a otro miembro de la familia sino que un... Cada cual lo utiliza, qué sé yo, la manzana o la comida uh -huh. eh, Porque es un bien común Ya, ¿no? incluso todo todo lo que hay ahí Las naves eh, que utilizan, los ovnis que utilizan Para viajar están ahí a disposición Algo que llama mucho atención a Pedro, ¿no? Eh, sí es, eh, sí Bueno, yo no, repito que no digo que eso se vaya a poder hacer de, de la noche a la mañana Pero sí debemos ir apuntando a ese sentido Por supuesto que para poder Para que exista ese grado de libertad Y de poder disfrutar de todos de de los bienes Se requiere de un alto grado de honestidad, ¿no es cierto?, uh -huh. de cada uno de los ciudadanos de ese mundo. Por eso es lo, eh, hay que comenzar por el por el cambio interior. Ya. Bueno, más tarde si quieres hablamos de eso. Eh, hablas también del capítulo 10 de una confraternidad interplanetaria. Mucha gente que está en el tema de los extraterrestres dice que hay una confederación sí. eh seres que están vigilándonos, ayudándonos a evolucionar aquí en el planeta. ¿Crees que puede ser así? Sí, pienso que sí. Me parece lógico casi. Casi lógico no digo lógico ecológico porque me, eh, faltan datos por comprobar, pero este no sé es casi lógico que eh, planetas de que han llegado a cierto nivel de, evolu de evolutivo humanidades que han llegado a cierto nivel de evolución que tienen un mismo nivel de conocimientos se comuniquen entre sí y, y que ayuden a los mundos que están más necesitados de ayuda tal como acá mismo nosotros hay personas que sin tener necesidad de ...de meterse en problemas... ...van y se meten en problemas... ...el doctor Schweitzer eligió... ...el país más pobre del mundo... ...para ir a servir como médico... ...incluso... ...eh... ...renunció a una carrera de músico... ...para exponerse a estudiar medicina... ...para luego dedicarse... ...a ir al... al ...país más incivilizado del mundo... ...que era el Gabón en ese momento... ...ah... ...ayudarlo... ...que lo motivaba el amor... Uh -huh. ...y... y ...Schweitzer no era ningún extraterrestre... ...era un terrestre... ...entonces... Eh, ...seres más evolucionados que Schweitzer... ...también... Deben estar felices de poder ayudarnos, a nosotros que tanta tanta ayuda necesitamos. Ya. Yeah. ¿Tú crees que puede haber esos seres superiores entre nosotros también, eh... trabajando ahora mismo en cargos? Yo, yo no me considero un ser superior, sé que no lo soy porque, bueno, me, me conozco, sé que no tengo la paciencia, la tolerancia necesaria. Pero sin embargo, sin ser un ser, un ser superior, me eh, estoy trabajando de, dentro de esto. Entonces... Eh, pienso que tienen que haber seres muy superiores a mí también trabajando Incluso acá en la Tierra Físicamente encarnado Pero no tan visibles Sí, físicamente encarnado No tan visibles Sí Y casi por último para pasar a otro tema eh, El hecho de que el libro salga en los 85 y que corresponda a un plan ¿Significa que ese plan tiene que ir más deprisa? ¿O que estamos viviendo momentos eh, críticos o dramáticos y hay que darse prisa? O... A mí me parece que sí Que últimamente ha habido como un, una una, activa, una activación fuerte en todo esto Yo estaba muy... lo digo por lo que me pasó a mí, yo estaba muy tranquilo en Buenos Aires, de repente confluyen una serie de factores que me lanzan a Brasil, a Europa, y, y qué sé yo, a difundir con más con más intensidad. Como que algo va preparando todas estas cosas, y el sentido es una mayor difusión, que repercuta eso en un mayor trabajo y en un mayor cambio. ...en blanco. Un día... ...hacía otros Mientras nos van a preparar alguna llamada... ¿no? Compañeros de gente, ya quiero hablar contigo, entramos más en profundidad, si quieres, más en el aspecto filosófico, en eso que tratas en tu libro, que yo he perdido ahí, el maravilloso mundo de la magia. Ahí, ¿lo tienes por ahí? No, no Estaba por ahí, pero no. No, bueno, en ese libro no. eh, decías algo parecido a lo que intentábamos mostrar en esa primera, eh, en esa segunda introducción, eh, como por ejemplo dicen que la realidad que vivimos es la que imaginamos, sí, más sí, o menos, ¿no? sí sí cada cual vive en el universo que es capaz de imaginar es la frase central del libro, del maravilloso universo de la magia. Sí, ¿No crees que lo debemos estar imaginando muy mal? Sí, pienso que sí, que, de, de, que todas estas cosas tienen que repercutir a, al fin en que nosotros seamos capaces de imaginar una realidad más, más bonita, más cercana al amor de la que imaginamos. Actualmente por eso nos toca vivir este mundo Probablemente mucha gente me pasan una llamada por ahí Dicen que, bueno, para ti es fácil Eres un escrito que de repente, una persona Que de repente, tocado por el ala de Dios eh, Escribe un libro Supongo que te habrá dado mucho dinero Te, eh, te hace súper famoso Es fácil decir desde esa posición Que el mundo es bonito, que el mundo es maravilloso Que todo funciona según imaginemos Pero hay millones de seres en el planeta Que están tratando de imaginarlo Y viven situaciones de calamidad, muriendo de hambre en diferentes países del mundo, guerras muchas más de las que que claro. adelantado. ¿Cómo se puede entender eso? ¿Lo, estamos, ¿Lo están imaginando mal? ¿Lo están haciendo mal ellos? ¿Lo estamos haciendo mal? Este, eh, pienso que lo están haciendo mal ellos, ¿no? Mm. Y nosotros también, eh, si nos toca vivir esa realidad, aunque no nos toque directamente y le toque a otros, de alguna manera también estamos haciéndolo no lo, lo suficientemente bien. este Pienso que... Eh, Sé que nosotros tenemos poderes divinos, que no, Dios nos ha puesto... Cuando dice la Biblia, Dios ha, ha hizo al hombre a su imagen y semejanza, no quiere decir que el hombre, que Dios tenga cara eh, como, como la de un ser humano, sino que el ser humano es depositario de sus poderes, de sus potestades. Y, y bueno, así como Dios imagina y, y un universo y lo hace real, el hombre también tiene la capacidad de imaginar situaciones y hacerlas real. Uh -huh. el, se dice que el verbo es lo principal, la palabra, ¿no es cierto? Y que es, es un poder mágico, que Dios dice, sea, y se hacen las cosas. y Pero también el hombre, como a imagen y semejanza de Dios, tiene el poder de plasmar en el plano material, en la realidad, en la tercera dimensión, sus eh, sueños, sus cosas que que logra concebir o imaginar fuera de esta tercera dimensión, o sea, en el plano de su, de su imaginación. Y hacerlo realidad acá, acá abajo y las personas que eh, lamentablemente están pasando por situaciones muy dolorosas, bueno, es su forma de aprender, pero eh, es por, eh, el problema de ellos es el desconocimiento de de todo el pot potencial que tienen. Yeah. Y por eso yo trato de ayudar a a que estas personas conozcan lo que podrían hacer y cómo podrían utilizar lo que lo que Dios les ha dado para que se puedan labrar una vida más bonita. Yo te pregunto, ¿de qué forma se puede hacer? ¿De qué forma práctica? Lo digo en el libro de la magia. Sí, me puedes avanzar... Primero, un... primero este, hacerse una lista con los siete deseos principales. Pero antes de eso, ah. hay que vivenciar o darse cuenta o comprender que, en primer lugar, que Dios es amor. En segundo lugar, que Dios desea nuestra dicha. Cuando hablas de Dios, ¿no te estás refiriendo a un concepto religioso, cristiano, católico, no. budista? No, eh, no, yo me no, refiero... No, fuera de todo, de todo contexto religioso particular. Mm. Yo me refiero a una persona que... Que eh, yo, eh, cuando yo era un buscador, eh, no estaba dentro de un contexto religioso, pero que sentía una presencia, ¿no es cierto? Por lo menos yo era capaz de darme cuenta que yo no me había creado yo mismo. Ya. Yeah. Que algo, una inteligencia superior me había creado. Entonces, eh, llamo Dios a eso, ¿no? Que que nos transciende. Uh -huh. Esa es la primera cosa que hay que darse cuenta, que Dios es amor, dices. Que Dios es amor uh -huh. y que nos ama y que desea nuestra felicidad. A pesar de que uno se sienta muy mal y esté viviendo montones de cosas negativas. Claro, porque son... si nosotros estamos viviendo un montón de cosas negativas es porque nosotros hemos creado esas situaciones negativas, a mí me consta. Uh -huh. Cada vez que yo estoy metido en un, en un queso mental o, o, o, o me he metido en un lío en la vida, analizo y me doy cuenta que yo mismo cometí errores que me llevaron a ese problema. Uh -huh. Entonces, bueno, y todo lo soluciona el amor También me he dado cuenta de eso Pero no siempre uno se está a la altura del amor Hay veces que uno se cierra, que lo agarra el ego a uno y, y no quiere dar el paso hacia la luz, hacia la hacia lo hermoso Ya, ese es el primer paso, ¿después? Eh, el primer paso es reconocer que Dios es amor y que Dios desea nuestra felicidad Después, este... Ese, ese segundo punto que Dios desea nuestra nuestra felicidad es bastante difícil de, que, de ser aceptado por mucha gente. Uh -huh. Porque hay la tendencia a asociar la cercanía a Dios con el sufrimiento. Algo que nos han enseñado, por lo menos en esta parte del mundo, sí, la cultura. toda, toda. Es un valle de lágrimas, trabajar trabajarás. Y no solo en esta, parte, en esta parte del mundo, también en la India las personas asocian eh, existencia con sufrimiento. Entonces tienden a buscar otra vida que fuera de esta. Eh, ¿A poco se les ocurre el, el, la idea de crearse una vida hermosa capaz de brindar felicidad en este mismo mundo? Uh -huh. Porque se no porque estamos demasiado acostumbrados a pensar que Dios desea que suframos, yeah. ¿no? Que, que, es, que es bueno sufrir. Yeah. Y para mí, eh, después de lo que yo vivencié, la, la realidad es al revés. Dios desea que seamos felices. Uh -huh. Esa es una mentira que nos han metido entonces la educación. Una cosa así. ya yeah. ¿Qué más hay que hacer? Este, bueno, después, una vez que uno acepta eso, entonces ya tiene el camino más despejado para labrarse, qué sé yo, una vida más como uno quisiera. Mm. También se dice allí que el, los anhelos que tenemos, los, los elevados, es como un susurro que Dios eh, nos ha transmitido. Que Dios nos puso esos deseos en nosotros, y mm. si Dios nos los puso, también nos dio la capacidad de realizarlos. Ya. Yeah. Bueno, después hay que hacer una lista con los siete deseos principales y, y, y seguirlos las instrucciones que... Que aparecen en el libro ah, Apúntalos un poco más Vamos a poner un poquito de música antes, bebés Agua, si quieres Hemos bebido agua Apúntanos un poquito más Aparte de que va, vayan a comprar el libro Que lo van a comprar seguro Y lo van a estudiar Como pasó con a mí Pero Danos alguna clave por favor Eh, bueno, el, el libro dice que todo es energía, digamos que las cosas que, por ejemplo, dice que de cierta forma el pato Donald o la caperucita roja o, o Drácula existen, ¿no? Porque todo es una energía, la Blancanieves es una energía, Drácula es otra energía, y, y, y todas las cosas que tienen una energía son capaces de proyectar en nosotros el, el tipo de energía que irradian. Si yo lleno mi casa con fotos de, de Drácula y... De, y ...me pongo a pensar en eso, en eso, en eso... ...yo creo que a lo mejor un día se me parece un vampiro una cosa de esa, porque o, ...o a lo mejor me empiezo a transformar yo en vampiro... ...porque empiezo a irradiar toda mi vida con esa, ese tipo de energía... ...a lo mejor me crecen los colmillos, quién sabe, ¿no? Uh -huh. Y bueno, eso... en el, ...este es un ejemplo negativo... ...pero en el, en un ejemplo positivo, si yo empiezo a pensar que... ...que me va a ir bien, que... ...mi salud cada vez anda mejor... ...ah... tengo ...tengo una comprobación yo hace muchos años me saqué una radiografía, yo fumo, ¿no? ya lo digo en, en un libro por ahí, mm. este, no he podido dejar ese, ese hábito, eh, me saqué una radiografía en el año 74, y el doctor me dijo, mire, sus pulmones están horribles, acá está, todo esto que se ve blanquito, esto es negro dentro de esos de pulmones, y me dijo que no fumará más, y yo obedecí un mes, y después no pude aguantar más, y seguí. Y hace un año, más o menos, muerto de miedo, me fui a sacar una radiografía, ...y oh sorpresa, los pulmones míos estaban bien... ...estaban limpios... ...limpios... Yeah. En, ...claro que yo en el intertanto había hecho ejercicios... ...como visualizar que mis pulmones eh, se limpiaban... ...que yo yo inspiraba luz, salud... ...y luego en el momento de expeler... ...yo expelía toda la mugre que tenía en mis pulmones... ...y bueno, parece que eso resulta... Yeah. ...y en todo sentido... ...en todo orden de cosas... Eh, uno ...uno puede dar un uso bastante práctico a los poderes que uno tiene, los poderes divinos. La, el de la imaginación es uno de ellos. Ya. Yeah. Nos pregunta también otro oyente que en cada cambio evolutivo parece ser que hay un estado de incubación. ¿Cuánto estamos cambiando? Si hay alguien que nos ayude en ese estado de, de incubación para el siguiente paso que vamos a dar. A ver, no entendí la pregunta bien. Eh, dicen que cada cambio evolutivo, quizá a lo mejor también en cada encarnación... Se refiere a... a, a la Tierra como humanidad o a las personas en a sentido per individuales? A, a las personas. Ajá. Mm. Dice que si en ese cambio, en ese estado de latente, mientras estamos de un paso a otro, hay alguien que nos ayude, alguien que nos ayude... Sí, de... yo, yo pienso que si sí. pienso... Hay que nos ayudan desde arriba eh, seres superiores, eh, ángeles, no sé... Presencias. ¿Y cómo lo llamarías? Yo lo... No, es que hay muchas cosas que confluyen, ¿no? es difícil explicar todo. Yo sé que está el yo superior de uno, que es como Dios en uno mismo... Aparte de eso, hay seres que son como ángeles que están para ayudarnos a establecer un, un vínculo entre nuestro yo superior y nuestra conciencia ordinaria, ¿no? Mm. Eh, y pueden haber seres extraterrestres también, a lo mejor, telepáticamente ayudándonos en esto. Mm -hmm. Y también hay personas que que de, de este plano que nos ayudan en un momento determinado a, a pasar a otro nivel. Eh, eh, bien, yo escribo mucho acerca de las almas gemelas y creo, creo que también para llegar de, de, desde un nivel... De cierto punto de nuestra evolución a otro punto más elevado Se requiere de la ayuda de, de una persona que, que es complementaria Y uno va a ser una ayuda para esa persona y esa persona para uno ¿Te has encontrado ese alma gemela? Sí Enhorabuena ¿Han? ¿Ah? Enhorabuena Gracias Se ha quedado otro punto ahí respecto al desastre ¿Tú crees la posibilidad de que eh, vaya a haber un desastre en el planeta Tierra Y que esos seres extraterrestres, como hablaba en el libro de Amir, vengan a, a salvarnos? Eh, pienso yo o sea, si, si yo a, eh, acepto la posibilidad de una destrucción ya no tengo nada más que hacer eh. me voy a pescar como te decía uh -huh. no no yo pienso que mientras más trabajemos y más, más difundamos y colaboremos en el cambio de conciencia eh, más se aleja ese posible desastre no ahora en, si nosotros fracasamos si no, si realmente no se pudo evitar la destrucción de la humanidad sí pienso que van a van a venir este eh, estos seres. Y van a ayudar a rescatar a las personas que lo merecen. Punto de terminar, Enrique, no sé, te siento ya como un poco cansado, ¿estás un poco cansado? No, no podría estar unas dos horas más todavía. Sí, sí. ten cuidado que te pillamos y lo hacemos, ¿eh? Sí, vamos. Eh, el tema de Ofir de la ciudad, ¿tú crees que algún día, de la ciudad, del planeta, ¿tú crees que algún día en este planeta Tierra nuestro podremos llegar a vivir como se vive en ese supuesto hipotético e imaginario planeta llamado Ofir, donde la ley es el amor, donde nada se compra ni se vende, donde no hay envidias, donde no hay toda esa serie de cosas que parece ser son las características del ser humano? Mi, yo yo parto de una experiencia con con lo que yo llamo dios que puede ser mi yo superior, pero es lo mismo el yo superior es como una representación de dios en, en lo individual este es una, una entidad que está muy mucho más cerca que uno de, de del yo ordinario de del universo de sus leyes y del futuro no entonces partiendo de esa experiencia con ese ser que me muestra todo lo que va a pasar y me, me, me pide que muestre un mundo como... o muestre todo, todo un, que ayuda a trabajar en un plan, en este plan, ¿no es cierto? Y pienso que todo esto eh, tiene una finalidad, un sentido, y por lo tanto creo que es posible eh, y que es casi inevitable que la Tierra en, en, en algún momento se transforme en un mundo más o menos parecido a lo que se muestra como el mundo de Ophir. Yeah. Yo creo, pero firmemente en eso. En algún momento tardará mucho, tardaremos mucho en ver eso. Eso eso ya eso, oh, harina de otro costal. Cuando a Jesús se le preguntó acerca de cuándo iban a venir ciertos asuntos futuros que son los que van bueno, a pues, eh, estamos ahora en este en, en esos momentos que se le preguntó a Jesús cuándo iban a hacer. Él dijo que eso no lo sabían ni los ángeles del cielo. Yeah. Para mí que eh, a lo mejor quiere decir eso ni los extraterrestres. Solo el Padre que está arriba. Eh. Yeah. Pero afortunadamente sí tenemos ayudas para poder sentirlo. Eso sí. que yo he disfrutado mucho estando contigo en el programa. Espero que nos veamos aquí en este planeta y que a veces parezca a ese planeta ofir que tú dices. Bueno, si todos trabajamos, si todos ayudamos un poco, eso va a ser más rápido de lo que pensamos. Ojalá sea así. Ha sido un placer estar contigo. Para mí también, Miguel. Muchas gracias. Gracias por estar ahí por existir. Muchas gracias. Gracias. Pues esa era la historia, la deliciosa historia de Enrique Barrios, un personaje único en este mundo, con un montón de sorpresas. Algunas días no las contó y cuando vuelva a España, dentro poco regresa, nos seguirá contando historias de ese niño de las estrellas. Igual la mañana no estaremos tan blanditos, espera una nueva edición del espacio en blanco de esas que dan miedo. Así que si queréis pasarlo, ahí está. El jueves sí, uno de nuestros personajes eh, más carismáticos especiales estará esperando. Será en directo desde los estudios centrales de M80 Radio a la 1 a las 12 en las Islas Canarias. No os lo perdáis porque será seguramente un programa que merecerá la pena. Tiene una historia que contarnos que habréis A propósito del jueves, nuestro invitado será Antón Ponce de León y nos seguís llamando para preguntarnos dónde va a estar Antón Ponce de León, así que coger lápiz y bolígrafo porque en estos días está en Valencia y en Alicante, en la zona del, de Valencia, del país valenciano, así que si queréis conocerle, tomar nota. mañana miércoles estará por ahí, el teléfono es prefijo 964302566, prefijo 964302566, el teléfono de información donde podréis recoger datos de Altón Ponce de León, un personaje que os recomendamos que conozcáis, estará el jueves con nosotros en directo y mañana en Valencia 964302566. Nosotros por ahora nos vamos Los mejores deseos para todos Y no olvidéis nuestra cita Mañana a las 12 en Canarias La una del resto de España Y ahora hasta las 2 La una en Canarias Un poquito de nuestra mejor música Cuidaros, nos vemos